sobre el corazón. De pronto tuvo algo de ser. Pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar. Las dos primeras El rock Último de la semana Arrancamos en esto que es uno contra uno Con el resumen La palabra de Iván Basualdo Contrato con obras Producto de lo que ocurrió Finalmente se desvinculó De obras sanitarias Ya arregló su conchavo Para jugar en Quilmes Esto Nos decía Iván Basualdo No tenía ganas de irme Ni, ni de enviarte del club eh, Pero bueno, ya está eso eh, Son decisiones que, que pueden tomar los equipos y, y bueno, nosotros tenemos que saber Que esto es así Y que, que no depende de nosotros Sí, eso era una de las cosas Que, que, que, que estoy esperando con más con más ganas de eh, El tema de jugar el Clásico eh, Siempre lo miré como de afuera Y ahora poder ser, ser parte del Clásico Es, es una, una motivación Reyvan Bazuel nos vamos a Leo Mindoldi, Coco venía de jugar el juego olímpico, ya tenía todo arreglado con San Martín, le quedaba un año más de contrato en Gimnasia. La palabra de Leo Mindoldi el de Carcaña, que me quedo sobre todo con esa con la imagen que, que el equipo dejó todo y pudimos llegar hasta hasta donde llegamos, ¿no? Terminaríamos yendo a San Martín de, de Corrientes esta, esta temporada, así que bueno, está firmado físicamente el contrato, pero en teoría está todo está todo hablado como para para incorporarme en los próximos en los próximos días. Que sí que no, que todavía tiene algunas inconvenientes para presentar o no los presentó correctamente los libres de deuda, pero Pablo Mamet, el presidente de Huracán de Trelew, nos confirmaba que Huracán jugaba, nos decía esto. Para nosotros es muy importante poder concretar la participación que en, que en algún momento tuvimos en duda, ya que, bueno, con algunos problemas con, con ciertos sponsors, la situación de tanto de la provincia como a nivel nacional hizo que, que nos surjan estas dudas, pero bueno, hoy ya podemos confirmar que, que vamos a participar tengamos que reablar con, con, tanto con representantes como con, con los jugadores que en un primer momento habíamos acordado. Y por suerte, y dado al, a, a que nos han entendido y la verdad que se han portado muy bien con nosotros, pudimos confirmar prácticamente el mismo equipo que, que ya habíamos confirmado en un primer momento. Ya tenemos el equipo armado con el presupuesto que, que pudimos concretar y con casi to y prácticamente todo el equipo este, completo. De Pablo Mamet, del Huracán de Trelew, del Torneo Nacional de Ascenso. Nos vamos a la Liga Nacional. El asistente de Sergio Santos Hernández, el técnico campeón de la Liga con Kimsa de Santiago del Estero. Silvio Santander nos daba la primicia de que Jackson no va a venir a jugar en Kimsa. Y después averiguamos con un contrato garantido por dos años. David Jackson se va a quedar en Vasco da Gama. Esto nos decía Silvio Santander. Es una liga que extraña eh, en el mundo de muchos equipos con el mismo deseo de, de, de jugar la final de campeonato y eso habla bien de la liga no, yo estoy muy contento en, que, en el lugar que ocupo y tendríamos que a jugar donde le toque lo de Gonzalo realmente nos ha puesto muy contento a todos el homenaje que se le hizo porque la verdad que además de ser, de ser un entrenador es un crack con persona y todo lo que le ha dado la selección y me parece que digamos, se hizo muy buen trabajo así que yo creo que con las cosas están bien deben continuar de Silvio Santander, hablando de la selección argentina y de la bonomía de persona de Sergio Santos Hernández, al capitán, al abanderado, Luis Fascola, que firmando su contrato, su convenio, con la empresa Alto Paraná, por dos temporadas, esto nos decía la mañana de ayer. Yo creo que estamos bien, obviamente no estamos con el mismo potencial que, que tuvimos en un momento, hoy no estamos en las medallas, aunque no, no, no estamos, no, no era un milagro que estemos en la pelea de las medallas, porque... Eh, podría podría haber pasado y yo voy a seguir jugando y tampoco quiero, tan venimos como te digo siempre, venimos del 2006 hablando de la despedida y nosotros también fuimos un poco culpables de todo eso <risa> tuvimos la oportunidad de que Manu pueda jugar un torneo en la cancha, tuvo la oportunidad de que chapu pueda jugar con, pueda tener su premio por haber el año pasado y hacernos clasificar egoístamente yo tuve la oportunidad de llevar la bandera, es decir valió todo vale. eso Música de Luis Escola, Ronaldo Córdoba, de la Liga Nacional de Básquetbol, técnico de Boca, para saber cómo está su equipo, cuáles son los pasos a seguir. Estuvo ahí Franco Magistris en el entrenamiento de Boca Juniors y esto nos decía Ronaldo. Me parece que la Liga necesita un plantel largo, hay que ser muy inteligente para repartir los minutos, y está la idea de que los jóvenes le vayan dando la posibilidad de que no tenga sobre cantidad de minutos para jugar esta liga. Entonces un poco esa es la idea y a ver cómo podemos hacer en algún momento un equipo agresivo con los jóvenes, podemos ir a buscar toda la cancha, a ver si podemos correr. Eso es la idea, ¿no? Sí. Tengo que agradecer a la gente que me da otra vez la oportunidad. Para mí es un compromiso muy lindo, un desafío muy lindo. También tampoco tengo la presión que por ahí puede tener. Boca me dice, nosotros tenemos que apostar a tres años desarrollando jugadores. Sí. En este momento, mi objetivo es eh, buscar una identidad de ser un equipo competitivo. De técnico a técnico, de buscar obras de Ronaldo Córdoba, Nico Casalanguida, dialogaba con Noelia y y nos decía esto. Lo vivo con mucha con mucho entusiasmo, eh, estoy ilusionado con el proyecto. Sin, sin duda de que es un cambio muy grande en, en mi vida profesional y personal porque fueron muchos años que estuve en Regata de Corrientes 59 9 en Comodoro y venir a Capital para mí es un desafío importante pero quería hacerlo en el momento indicado es muy probable de que el equipo busque un, un escolta americano y ya lo tiene que es Todd Brown el escolta americano, el ex Peñarol de Mar del Plata, de Nico Casalanguida Walter Herman de Obras a Obras Nos quedamos en Avenida Libertador, dialogando también con Noelia Orman. Esto decía el Conde Germán. Tentar poner bien físicamente para jugar la mayor parte del tiempo de tres de alero. Y para eso, bueno, necesitas estar muy bien físicamente, mucho más rápido. Y bueno, vamos a hacer hincapié en eso. Los más veteranos, bueno, le vamos a dar un poquito la experiencia, yo creo, que en cada entrenamiento, en cada partido. Y bueno, creo que el mix es, es muy bueno, ¿no? Me parece que eh, se armó bien el equipo en, en todas sus líneas. Y bueno, ahora hay que sumar a, a augurar de que todos todo acabemos. Y lo único que podría decir, eh, si tuviese que agregar algo, sería que en ningún momento, ni a ningún dirigente, ni siquiera al entrenador les dije yo que me retiraba. Como leí por ahí que decían que cuando Walter nos dijo que se retiraba salimos a buscar otro jugador, creo que eso es lo único que no, no es cierto, ¿no? porque bueno, nunca le dije a ningún dirigente, jamás me senté con un dirigente y decirle que me retiraba, o y mucho menos al entrenador, es lo único. Pero bueno, para mí ya es un tema cerrado, ya estoy enfocado 100% en obra. De Walter Germán a Matías Calfani, el nuevo refuerzo uruguayo que llegó a San Lorenzo de Almagro, dialogaba ayer con Santiago Ortega. Contento de, de estar acá, de estar cumpliendo un sueño, un objetivo que tenía de poder dar un paso adelante, ¿no? Y si es en Argentina, que es el mejor basketball, creo yo, acá de acá de Latinoamérica, era lo mejor para mí, donde me iba a ayudar a crecer, a madurar y a mejorar mi juego. Y... Ya me puedo no solo desarrollar siendo un 4-4, cuatro... ...más defensivo... ...sino que puedo desarrollar siendo un 4... ...jugar de 3... puede ser más vesátil... ...atacar mejor el área de frente. Pasaron... ...Iván Basualdo... ...Leo Mainoldi... ...Pablo Mamet... ...Silvio Santander... ...Luis Escola... ...Ronaldo Córdoba... ...Nico Casalán... ...Guida Walter Germán... ...Matías Calfani... ...todos... ...todos los protagonistas... ...en este programa esto... ...que es uno contra uno... ...que tiene... ...ya 6 años al aire... ...que va en camino en su séptima temporada... ...con Noelia... ...con Jessica... ...con Franco... Con Santiago, con María y con toda la banda, una hora de básquet hasta las 13 con la Liga Nacional. La uno contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. No menos No dejes que te pase el ganado. 45 35 5700 para comunicarse con nosotros. Estamos con Noelia con Jessica en este momento, Franco está con sus actividades, está estudiando, Santi está en el entrenamiento de Ferrocarril Oeste, ahí vamos a, a charlar seguramente con Álvaro Castiñeira, en esta nueva